Un año fantástico, realmente. Es así, ¿no? Porque el 2010 se eh, tuvo seguramente balance positivo con todos los trabajos eh, innumerables que han realizado. Sí, sí. Justamente ha sido así. Eh, hemos trabajado muchísimo, siempre con resultados positivos. este y bueno, y en este caso esta llamada ha sido porque en el marco de un proyecto de formación permanente que es muy difícil de llevar adelante, pero este año lo hemos logrado, este, el equipo completo, casi en su totalidad, porque solamente del área de fonodiología no concurrieron, todo el equipo de Corpi por primera vez en tantos años de funcionamiento concurrió al vigésimo Congreso Nacional de Rehabilitación de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación este, en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, realmente un evento de nivel internacional porque muchos países vecinos como Chile, Brasil, Uruguay han estado representados en el Congreso, tanto con exposiciones, Colombia, Venezuela, como también con participación. Así que realmente ha sido un evento fantástico y aún mucho mejor que el equipo completo haya podido estar... A... En él ¿no? Claro, sobre eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el beneficio concreto, por ejemplo, para la ciudad de La Barría, para los vecinos, el hecho de participar de este tipo de encuentros, de congresos? Y el beneficio se puede dividir en el beneficio que va a tener el paciente o el ciudadano de La Barría que va a contar con una institución, este, con profesionales que van a estar con conceptos técnicos nuevos, con eh, digamos, un, con eh, cierta frescura que le trae al trabajo cotidiano el hecho de haber concurrido a un congreso en la implementación de estos nuevos conceptos, ¿no? Un personal más motivado este y con ganas de de ir progresando y que se siente más seguro en las actividades que realiza todos los días porque se ve avalado por un marco científico de, de mucha importancia y de mucho peso este al personal en sí mismo lo va a beneficiar desde el punto de vista de la satisfacción profesional del desarrollo personal también técnico ¿no? y de la aplicación cotidiana se nota se nota que cuando un equipo vuelve de un congreso las cosas las distintas actividades fluyen mejor este, mejora la calidad de relación interpersonal del grupo porque hemos convivido cuatro días lo que no es poco en el marco del congreso en Mar del plata todos juntos, este también eso nos hace muy bien a todos y también eso se ve reflejado en la tensión del cliente seguro eh, y la verdad que la atención al cliente que cada vez en eh, los vecinos se acercan por distintos motivos hablábamos siempre con el señor valviai con el ingeniero valbiani y decíamos eh, no tenemos que perder de vista que todos podemos eh, tener un familiar que vaya a corpi y en este sentido todos tenemos que ser solidarios todos tenemos que colaborar con esta institución aunque sea con un poquito y, y un granito de arena ¿no? en este sentido eh, han notado también avances digo porque la gente se está acercando y ustedes les ofrecen la pileta y demás. ¿Con eso están trabajando? Bárbaro. Sí, eh, tal vez el ingeniero Balbiani eh, te pueda brindarles mucho mejor información respecto al acercamiento externo, digamos, ¿sí? con las colaboraciones y todo este tema. Yo me puedo referir muy bien al aspecto de, de los pacientes. ¿sí? Por ahí esto es muy interesante, me gustaría resaltarlo porque a nivel mundial el uso de la palabra cliente en salud se opone, pero personalmente yo como, como profesional y como individuo pensante, digamos, me opongo. Corpi a nivel de los pacientes no tiene clientes, sí, nuestros clientes son instituciones, no, no los pacientes mismos. Este, y es una ideología muy importante, ¿eh? porque Corpi desarrolla en la mayor medida que puede una política de salud de tipo pública. O sea que acá no tenemos clientes, sino solo pacientes. Y es muy interesante resaltarlo y es algo que se podría desarrollar más profundamente también, ¿no? Y sí, el incremento de los pacientes ha sido notorio este año. ¿eh? En algunas oportunidades, algunos días, hemos llegado a atender 73, 74 pacientes en un día, este, lo cual bate récordes históricos, creo. En 50 años de funcionamiento... Creo que muy pocas veces se había estado a esos niveles este, y en este momento Corpi no se dirige como la década de 50 una patología específica como era la poliomielitis, sino que hacemos procesos generales de rehabilitación, ¿no? o sea que no estamos en el marco de una epidemia ni nada estilo, y sin embargo se va hasta el récord histórico de concurrencia y de prestación de... Seguro. Y esta posibilidad también de estar en el Congreso eh, le permite posicionarse o tener contactos con otro tipo de instituciones similares, le permite también tener eh, enriquecimiento en este en este sentido, no también como profesional, me imagino. Y el Congreso es muy interesante porque eh, en el marco de la rehabilitación esto se da mucho de que participan instituciones, que por ahí en otras especialidades no están así. Y hubo bloques del Congreso en los cuales... Eh, directamente la disertación estaba dirigida al manejo institucional este, y a manejo de políticas públicas en rehabilitación y un montón de cuestiones, gestión y calidad de administración, este, así que realmente se ha aprovechado al máximo este, y por ahí un dato a destacar que es muy interesante que se nos dio es que todo el personal, eh, casi yo creo que en el 94 90% de los gastos ha podido ir becado una ¿eh? ¿Eh? parte de esta beca la pudo solventar por Corpi mismo otra parte la pudo solventar eh, distintas ortopedias que trabajan con nosotros y una parte muy importante en el progremio, que nos brindó muy cordialmente el hotel que nos quedamos sin cargo así que realmente para mí esto ha sido es muy, muy importante porque tiende a la integración de la comunidad, ¿no? Seguro. Para destacar también y agradecer, ¿no?, la labor de ellos. Sí, si me dan la posibilidad, que quisiera ¿Cómo no? agradecer a los directivos del gremio, que te dije que muy amablemente, sin generarnos ningún tramiterión inconveniente, al contrario, todas soluciones nos ofrecieron el hotel precioso que tienen en la República, donde nos hospedamos muy confortablemente. Este, un típico hotel gremial, fantástico. Este, y a Ortopedia Instituto Ortopédico La Plata y Ortopedia Cuenca de la Plata que también nos han eh, facilitado el acceso al congreso mismo, ¿no? Y bueno, y a todos quienes a todos los que participamos de Corpi, Comisión Directiva, pacientes y empleados que Corpi también estuvo a la altura de la circunstancia y pudo eh, colaborar con esta beca, ¿no? Me parece Ajá. la mejor forma de facilitar y favorecer la formación permanente. Seguro. El 2011 eh, los espera también con mucho trabajo, ¿no, doctor? Eh, tenemos muchos proyectos. De todas maneras, ha sido tan intenso el cierre de este 2010 que todavía no tenemos fechas de congresos ni nada, pero eh, incluso estamos barajando la posibilidad de algún pecado pequeño evento de hidroterapia fuera del país para alguno, algunos integrantes del equipo pero estamos recién empezando a tirar líneas posibles y viendo costos pero sí, sí es muy interesante el proyecto de formación permanente eh, creo que es una parte fundamental de mi gestión y lo vamos a seguir llevando adelante porque le queremos brindar a la comunidad lo mejor que tenemos ¿Eh? así que bueno tenemos muchísimos proyectos para el año que viene todavía uh -huh. no hemos definido fechas ni hemos seleccionado los eventos en los que vamos a participar pero seguramente les vamos a estar informando a su debido momento lo más importante que nos dejó el Congreso en definitiva es que nos abrió la mente de lo que nos espera en el futuro ¿no? uh -huh. y de que sabemos hacia dónde ir encaminando los procesos de rehabilitación y nos preocupamos tocamos mano a mano, digamos, con las nuevas tecnologías que realmente nos han dejado asombrados y han ido mucho más allá de lo que nosotros esperábamos y que no son solo ensayos de laboratorio sino que ya son aplicaciones clínicas en el mundo y que sabemos que con la globalización si hay algo positivo que tiene la, glo la globalización es que hoy los avances tecnológicos nos llegan rápidamente, ¿no? Así que realmente hemos tocado el futuro con las manos se nos hace presente porque... Muchas de estas técnicas que hemos visto que están aplicando ya en Argentina, en Buenos Aires específicamente Nos hemos contactado con instituciones que nos permiten el acceso y todo Así que nuevas técnicas quirúrgicas, uh -huh. tratamiento del dolor Cuando se presenten pacientes específicos para estas técnicas, nosotros los conectaríamos a Buenos Aires Y se estarían realizando tratamientos de avanzada, ¿eh? Claro Muy, muy contento contentos y Y yo muy feliz que todo el equipo haya podido compartir esta experiencia tan enriquecedora. Además, eh, se afianza también a, a lo que es todo el municipio de La Barría, ¿no?, como centro en la región de, de todo este tipo de, de terapias. Sí, eh, realmente no encontré otro equipo en el Congreso que haya participado en forma completa, como hicimos nosotros. Creo que desde la ideología fue muy importante y muy duro el trabajo para llevarlo adelante pero pudimos llevar adelante, no había otra institución que esté representada completamente como lo hicimos nosotros, así que realmente me parece que bueno, de una forma muy humilde y muy pequeñito un pequeño grano de arena pero de una forma de ser vanguardia también, ¿no? Seguro. Bueno doctor, yo agradecerle muchísimo estos minutos conseguidos a Radio La Barría, a partir de la radio con toda la región y desearle lo mejor en este año que ya está iniciándose Bueno, yo deseo destacar a toda la audiencia a un muy feliz 2011. La comunidad sepa que Corpi vela la comunidad y yo trabajo para ello. así que estoy a su disposición. Para...